Muy buenos días compañeros, estamos en la audición del Movimiento 26 de Marzo, Lista 326, integrantes de Unidad Popular. Como siempre, el gusto de compartir este rato con ustedes. Hoy quería hacer referencia a, a un tema que ha aparecido en la discusión, este, en la agenda este, de los medios, eh, donde se plantea si se da o no un avance privatizador en la educación. Las autoridades eh, actuales establecen que... Eh, no hay un avance privatizador y salen rápidamente a, a tratar de, de desmentir. Lo que nosotros sí debemos hacer es, en todo análisis, siempre ubicarnos en, en el contexto en el que estamos, eh, recuperar eh, con esfuerzo esa memoria eh, colectiva de corto y largo plazo, que es la que nos permite eh, analizar... Eh, los procesos eh, de acuerdo a su desarrollo en el tiempo, es decir, saber de qué venimos y, y cómo es que llegamos a, al gobierno que tenemos actualmente. Eh, y es importante dar este, un vistazo, echar un vistazo en este tema de, de la educación, eh, en ese proceso de, de privatización entendemos que uh, hay ámbitos Eh, ya sea empresas, funciones, eh, actividades que corresponden a, al ámbito del Estado y que se comienzan a pasar eh, a la a la órbita privada, ya sea en manos de privados nacionales como pueden ser extranjeros. Y a veces en esa propuesta eh, se avanza en lo que pareciera ser una etapa como intermedia que le llaman de complementariedad entre lo público y lo privado que es concretamente un proceso de privatización. Lo hemos visto en el Sistema Nacional Integrado de Salud, creado en el 2007, eh, donde en esa complementariedad de lo público lo, con lo privado, vimos cómo ACE eh, terminaba eh, financiando, a veces, la construcción de un CTI de la empresa privada, a partir del momento en que ACE le contrataba servicios, que dejaba de brindarlos, el ámbito público, y los pasaba a brindar el ámbito privado. Y es así como se da una sangría de recursos de hace a los prestadores este, privados de salud, que son eh, empresas concretamente, eh, porque cuando uno está enfermo, va, paga un ticket, pagas los medicamentos, si no podés pagarlos en ese momento, venís en otra oportunidad, y de lo contrario generás una deuda de la que tendrías que hacerte cargo para financiar. Este proceso ya lo hemos visto, incluso lo hemos escuchado en lo que es la construcción, por ejemplo, de instituciones, ya sea cárceles, este, instituciones educativas, hospitales, donde la empresa este, privada eh, termina no solo eh, controlando por un tiempo determinado la construcción, sino que además servicios que se pueden prestar, ya sea de alimentación, mantenimiento, limpieza, etcétera Hay ah, así una injerencia del ámbito empresarial y cada una de esos de esas obras de construcción eh, con esa complementariedad público y privado eh, tiene un resultado donde el privado se beneficia las obras este cuestan eh, dos o tres veces más del costo original que las mismas tienen y eh, Hemos visto desde lo que es el periodo 2013 al 2017 una un avance en la creación de instituciones públicas, pero de gestión privada en la educación, eh, donde se da en su financiamiento la injerencia del ámbito empresarial. Hemos visto también eh, cómo empresas instaladas, ya sea Montes del Plata o UPM, tienen también una propuesta educativa eh, a las que se le ha dado interés Este, el visto bueno para que estas funcionen y sigan funcionando es así como de esa continuidad ahora vemos un salto en calidad, hay un avance si se quiere en este proceso privatizador y lo vemos por ejemplo desde que la luz establece integrar en la Comisión Coordinadora de la Educación al ámbito público y privado en ahora en un mismo nivel de igualdad eh, donde todos por igual pueden emitir opinión sobre las políticas educativas de la educación pública e incluso impartir eh, recomendaciones a los entes. Eh, en esa complementariedad que puede parecer hay un avance privatizador eh, donde se coloca Eh, a partir de lo que establece la ley del 2008 ge ley general de, 2000, de educación del 2008 con las nuevas este, incorporaciones y avances que hace la ley de urgente consideración se hace esa este, eh, complementariedad y, y esa participación eh, en un mismo nivel de igualdad del ámbito público y privado donde este, encontramos instituciones que manejan recursos e infraestructuras eh, completamente diferentes cuando se apoya eh, lo que establece la ley de urgente consideración a otorgar becas a la formación en educación es decir a la formación de docentes eh, para impulsar la continuidad educativa y calidad de los estudios por parte de, de aquellos estudiantes que sigan este programas universitarios en esto de formación en educación cuando se decide dar becas para esto hay que tener en cuenta que estos cursos, Este, de formación en educación con carácter universitario, se brindan en universidades privadas. Entonces, esas becas van directamente a beneficiar al ámbito privado. Es así como en este proceso vemos eh, ese destinar recursos y ese esa complementariedad que puede aparecer, que no es más que este un avance privatizador en el ámbito de la educación. Cuando... Eh, Se habla de eh, otorgar a, a la educación formal, eh, más de lo que establecía la ley del 2008, porque la ley general del 2008, en lo que es la educación no formal, establecía que ésta debía garantizar la continuidad educativa de las personas. Con la ley de urgente consideración se agrega además que éstas deben contribuir a asegurar la calidad educativa y la inclusión de las personas, que son competencias que deberían estar directamente en manos del Estado, bueno, se concede acá este ese rol a, a la educación no formal, y esto también es un avance privatizador. Eh, recordemos que la educación no formal está marcada este, por la presencia de una diversidad incluso de propuestas eh, que tiene que ver desde actividades recreativas, ofertas para la reinserción en el ámbito este, del sistema educativo formal, capacitación técnica, propuestas de cursos para la inserción en el ámbito laboral, en fin, una gran cantidad de, de propuestas que se encuentran, en su mayoría, en más del 90% de acuerdo a cifras oficiales, se encuentran en manos de privados. Y entre los estudiantes que se encuentran matriculados en, en este ámbito, Eh, la mayoría, hablamos de un 62,3% del total de matriculados, tiene menos de 29 años. Es decir, que los jóvenes este, tienen una fuerte presencia en esas posibilidades que brinda este ámbito no formal que corresponde a espacios que, que abre eh, el ámbito privado concretamente. Eh, datos también expresan del Ministerio de Educación y Cultura que entre eh, las propuestas que mayor presenta Este, matriculados tienes, está, bueno, lo referente a la educación comercial, administración y artes, servicios de hotelería, informática, todo lo referente con el uso de, de computadoras, cursos referentes a, a técnicas audiovisuales y producción para medios de comunicación, eh, cursos vinculados a salud como enfermería, construcción, servicios de seguridad, en fin, una infinidad de cursos este, que también se abren de acuerdo a este, los requerimientos del mercado. Pero varios de estos cursos que brindan la educación eh, no formal, como así se establece, eh, también se imparten, algunos de ellos, en la educación formal pública. Se brindan en algunas orientaciones, por ejemplo, de UTU. Es así que cuando un curso en el ámbito público se cierra, se deja directamente camino para que se encargue y lo brinde el ámbito privado. Cuando un curso no se abre porque se considera que no alcanza el número determinado de alumnos inscriptos, los que se perjudican son los alumnos, por supuesto que también los docentes. Cuando eh, los alumnos eh, no se pueden anotar en un curso y quedan en listas de espera porque el cupo es reducido y no se abren más grupos para abarcar esa demanda, Ese chiquilín queda por fuera en una lista de espera y puede optar por anotarse en alguna otra orientación que generalmente no es lo que le gustaba y termina abandonando, termina desertando del sistema educativo formal. Y a veces el que tiene posibilidad directamente recurre al ámbito privado eh, y el que no directamente termina eh, en la deserción sin poder eh, realizar nada durante un año y, lamentablemente, a veces más. Entonces, acá está ese proceso privatizador presente. Aquí está eh, marcado que cuando el Estado se aleja y no brinda una solución, se le deja el espacio para el ámbito privado. Esto es privatización. Y acá está también presente la falta de de oportunidades que, que se le da a, a varias generaciones, eh, que termina siempre perjudicando a los que menos tienen y, e incrementa más eh, la brecha entre ricos y pobres. El avance privatizador está, no es necesario que directamente esté escrito vamos a privatizar la educación, hay un avance. Con la ley de urgente consideración vemos una continuidad en el modelo y una profundización, un salto en calidad en el avance y profundización de este modelo. Y reitero, no es necesario que esté escrito, se privatiza. Cuando el Banco Interamericano de Desarrollo, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial te brinda un préstamo, eh, no está escrito, vas a privatizar tu economía Eh, vas a ser más dependiente, vas a incrementar el endeudamiento. No, la propuesta que allí aparece es que vas a lograr el crecimiento sostenible a lo largo del tiempo, vas a salir de todos tus problemas económicos y te vienen a ayudar. Cuando una multinacional se instala siempre dice que es amigable con el medio ambiente, que va a cuidar el agua eh, y que te va a ayudar generando fuentes de empleo. Eh, no aparece eh, lo que va a suceder realmente en la práctica por eso es necesario eh, realizar una lectura de, de la propuesta eh, que se viene de la propuesta que está cargada además la ley de urgente consideración sabiendo con claridad de dónde venimos, de los gobiernos que venimos y cómo llegamos a lo que está hoy Esto, compañeros, nos exige a nosotros organizarnos para dar las batallas que tenemos en esta etapa, que es la batalla por enfrentar el modelo y la construcción de una alternativa, que es la única salida para dar una solución real a los problemas que presenta nuestra sociedad. Los voy a ir dejando por acá en el día de hoy, recordarles que mañana siguen con el compañero Leonardo Luzardo y retoman la próxima semana con Eduardo Rubio. Buen fin de semana para todos.